Arrancamos acá acomodando el micrófono. Me pone Belén, nuestro operador a quien saludamos, carita de estás hablando mal al micrófono, así que me voy a poner del lado que corresponde, como corresponde justamente. Bueno, bienvenidos a este programa, a esta hora en Radio LED en la que vamos a hablar de economía, de negocios, de política, de emprendedores, todo lo que tiene que ver, así se dice, con el mundo corporativo, con las empresas, mucha información, todo muy movidito, mucha incertidumbre con cuestiones económicas, bueno, de todo eso vamos a hablar. En este mediodía, acá en Radio LED En Solo Negocios Tenemos una cuenta en Twitter, antes que nada Vamos a dar nuestras vías de comunicación Como se dice así en la radio, ¿no? Bueno, es www la, Primero dije la cuenta de Twitter La cuenta de Twitter es solonegociosweb Y la página de internet, ahora sí www.solonegociosweb.com.ar 20 grados Dos décimas la temperatura en este momento En la ciudad de Buenos Aires Hermoso mediodía mucho sol poca nube después de algunos días de más fresquete mucho de días nublados algo de lluvia bueno limpio como diríamos en el campo y tenemos una hermosa mañana de lunes para arrancar la semana así con este solcito está bueno fresquito lindo 20 grados la temperatura como decíamos lindo para arrancar bueno Vamos a hacer un repaso de los temas que están, eh, eh, que están siendo tapa de los portales, de los diarios un poco más temprano, de los portales ahora, de los temas que se están hablando en la radio en este momento. Bueno, volvió Macri, ustedes saben que estuvo toda la semana pasada de gira, estuvo en Dubai, en China, en Japón, trajo algunos acuerdos, eh, algunos acuerdos eh, comerciales firmados, sobre todo con China, y hay también algunas promesas de inversiones en el sector automotriz desde, desde Japón, un viaje que Macri definió ayer en alguna entrevista que dio que le estuve leyendo en el Derecho de la Nación, por ejemplo, digo, habló con otros medios también, como muy exitosa, donde, eh, donde el, el, el, el presidente se sintió a sus anchas con las máximas autoridades, con el presidente chino, con el, presidente, con el primer ministro japonés, con el emperador, bueno, habló con mucho, lo definió como muy, muy positivo esta, esta, esta gira también con las autoridades de Dubái. Bueno, así que Macri ya está, ya está de vuelta, hace un ratito, un comunicado oficial de presidencia que ya está teniendo la primera reunión de seguimiento de gestión, como le dicen así en el gobierno, y está en, en este regreso, debutó Macri con el Ministerio de Defensa así que ahí ya estaba Macri con el Ministro de Defensa y otros funcionarios de esa cartera, hablando de eh, bueno, de cómo, viene, de cómo viene la cuestión en esta, en, esta eh, en estas reuniones de seguimiento de gestión, que algunos dentro del gobierno definen como reunionitis Hay como una eficiencia, hay como una tendencia a la eficiencia, por así decirlo, que tiene que ver con esto de controlar permanentemente los tableros de control, algo que tiene que ver mucho con el mundo, tiene que ver mucho con el, con el mundo corporativo, o es una costumbre del mundo corporativo que se traslada a la política, que es esta cosa del control de la gestión permanente. Macri lo hace todo el tiempo, lo hace Marcos Peña también, todo el tiempo reuniones, todo el tiempo reuniones pactadas, o sea, los ministros ya saben cuántas veces van a reunir con Macri, cuándo, qué día, qué hora, de acá a los próximos meses. Obviamente que si surge algún tema más, más urgente se trata en cuestiones especiales, pero después están estas reuniones que ya están pactadas, donde los ministros van y dicen, señor presidente, estamos por este lado, por este otro, Macri ajusta algún, algún, alguna, eh, algún tornillo o no. Bueno, nada, algunos en el gobierno dicen que ¿Viste cómo es esto? Las reuniones están bien pero en un momento se convierten en reunionitis y donde el reunionismo termina que, sea, que se pierda más tiempo de lo que, de, de lo que se resuelve en esos, en esos encuentros. Por ahora no hay peligro de reunionitis, por lo menos lo que dicen algunos funcionarios de, de segundas y terceras líneas, viene todo bien y están más, más a favor de este control de gestión que de Que no le den bola a los ministros, como por ahí pasaba durante el gobierno de Cristina, donde no había reuniones de gabinete ni mucho menos, era todo mucho más directo entre eh, la presidenta en ese caso y, y, y sus ministros. Bueno Macri ya está trabajando en la quinta de Olivos. También el que habló esta mañana fue Nicolás Dujomne, el, el ministro de Hacienda, que dijo que la inflación eh, para el 2017 va a ser la mitad que el año anterior y se mostró a favor de las, que las jubilaciones más altas paguen ganancias. O sea que hay todo un debate con respecto a algunos proyectos que dicen que eh, las jubilaciones, eh, que, la, que los jubilados no, todos los jubilados no tienen que pagar ganancias. Hay una, una idea de Elisa Carrió en ese, en ese sentido. Bueno, Duhomne dijo que está de acuerdo en que los que ganan más, las jubilaciones de más, de, que, que cobran más, paguen. Y dijo Duhomne que no van a tener dudas de que el rumbo, no tienen dudas del rumbo económico en el que vamos. Hay. Eh, Y vamos a ampliar después. Después de todo lo que está pasando en Brasil, hay una. Eh, hay como una. Eh, varios funcionarios del gobierno salieron como a bancar estas cuestiones de las, de las metas, de las metas inflacionarias y demás. Porque. Se refría Brasil. Y lo sentimos acá. Si en Brasil se engripan y le sube mucho las fiebres, como está pasando ahora, siguiendo con la analogía. Mucho peor. Pero podemos hacer una entrevista y vamos a. A contarte más en detalles cómo, cómo impacta el tema de, el tema de Brasil en la Argentina. Recién mencionaba Carrillo Y ahora lo que pasó fue que la diputada, vos sabés, hace algunos. Eh, hace algunos. Hace algunos. Hace un par de días. <coughs> puso un, un par de tweets. Muy críticos. De los que suele poner. Eh, de los que suele poner Lita el sábado. Hizo una serie de dos o tres tweets diciendo que estaba. Eh, que tenía cansancio moral y que estaba muy mal. Y que no, nunca creí que desde el gobierno de Cambiemos, que Cambiemos podía pasar esto. Y Carrió directamente dijo que denunció por Twitter eh, que todos, y estoy leyendo, sin exclusiones, tuiteó Carrió, quieren proteger a debido, todos en el gobierno. Según la diputada, fundadora de Cambiemos, hay como una especie de complot de todas, de, de la justicia y del gobierno, de, de, en todos los estamentos del gobierno, desde Macri para abajo, para. Eh, para defender a el ex ministro de infraestructura del kirchnerismo bueno, y la que salió a cruzarla hace un ratito fue Margarita Stolbizer que obviamente le dice Carrió, si usted tiene alguna denuncia para hacer ¿por qué no va a la justicia en lugar de denunciar por Twitter? bueno, y ahí salió Margarita Dura eh, eh, a pedirle, a exigirle claro, eh, casi desde los, desde los medios a la diputada Para que vaya a la justicia. Obviamente que es lo que corresponde. Margarita dijo que es irresponsable y temeraria. Carrió por no acudir a la justicia. Y si tiene pruebas, hacer esta denuncia. Que todo no quede en una denuncia eh, mediática. En este caso por las redes sociales. Y que tenga su correlato en la justicia. Bueno, hablábamos de Brasil. Bueno, vos sabés. La semana pasada explotó el bolonqui tremendo en Brasil. Hoy el presidente de ese país dijo que no va a dimitir para nada, yo lo había dicho el jueves pasado, el viernes pasado, cuando se esperaba que algunos decían que podía llegar a, eh, eh, eh, eh, a, a renunciar. Él lo que argumenta es que si renuncia está admitiendo la culpa de que él es inocente eh, y lo que dice es que todas estas, grabaciones fueron, todas estas grabaciones en las que se lo involucran con supuestos sobornos fueron montadas y editadas. Eh, Vos sabés, la semana pasada el diario Globo reveló que los empresarios Joe Esli y Wesley Batista, que son los dueños de, de JBS, que es el, el, el, el mayor, la mayor procesadora de carne del mundo eh, y que están también además investigados en la causa del lavallato, habían llegado a un acuerdo de delación premiada, así lo llaman en Brasil, con la, Procur con la Procuraduría General de la, de la República, el, el, el, órgano, el máximo órgano de investigación de los fiscales, los procuradores eh, en, este, en, en Argentina sería Gil Carbó por ponerle un paralelismo los hermanos Batista habían acordado con los procuradores entregar pruebas contra el presidente y, y, otros, y otros políticos importantes de, de Brasil a cambio de tener penas menores en la causa del, del, del Lava Yato. Bueno, y ahí le entregaron a la justicia todas unas grabaciones donde aparentemente lo habían enganchado a Temer, esto vos lo viste eh, una grabación que fue del, del 7 de marzo pasado en la residencia de Temer diciendo, de alguna manera Temer avalaba sobornos y otras irregularidades que había cometido el frigorífico y le decía que la sigan manteniendo. Entre ellos pagar a algunos otros políticos que están detenidos y demás. Bueno, todo el, todo el, el bolonqui que vos escuchaste eh, que tiene que ver con el, eh, eh, con el presidente. Así que bueno, desde entonces Temer dice que nada que ver, que es inocente y, y dice que los Batistas justamente, como te decía al principio, adulteraron estas grabaciones. Y los Batistas también... Eh, inculparon, implicaron estas denuncias con números y todo a otros, a tanto a los otros dos presidentes eh, anteriores a Temer, la depuesta de Dilma Rousseff y también a, a, a Luis Ignacio Lula da Silva. Así que están todos manchados en Brasil, Bolonqui, Total, todo lo que está pasando en el país, eh, en el país vecino. Y bueno, ¿qué, ¿qué implicancias tiene que va a tener esto en la, en la Argentina? ¿Quién es? JBS, bueno, te lo, vamos a, te lo vamos a contar en un ratito más acá en, eh, en, en Solo Negocios, porque obviamente todo esto que está pasando en Brasil tiene una implicancia directa. Vamos a ver en qué grado, cómo y de qué manera impacta en la economía eh, argentina. Sabés que somos el principal aliado comercial, de, el principal socio económico que tiene de la, de la Argentina es Brasil, obviamente hacia allí van gran parte de las, de las, de las exportaciones y los negocios de, de los negocios de exportación que tenemos con, con el país vecino, bueno vamos a escuchar una tanda, un poquito de música ¿te parece Belén? me dice que sí, me guiña un ojo y, eh, y me dice que está todo en punta, todo en orden tanda música y volvemos con más Solo Negocios Auspicia este programa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 Bueno, yo te decía, volvemos Y ya, ya, ya estaba al aire, bueno S20 en este momento, 20 la temperatura Todo 20, 13.20, 20, grados Sigue el día hermoso Estamos viendo acá por la ventana de, de los estudios de Radio LED Realmente un mediodía muy lindo Al menos en el barrio de Palermo Imagino que la, toda la capital está Está, está igual, Aparte hay alguna nuevecita De algún lado, pero vamos bien Hermosa, hermosa tarde, bella tarde Como diría Nelson Castro en TN tardes. Bueno Decía emprendedores, nuestro separador, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar con, eh, con la gente de Ideas Factory que tienen un programa de apoyo a emprendedores. Bueno, ellos nos van a contar, eh, sabes que de, de tanto en tanto nos gusta charlar con distintas, eh, o, o contar algún caso de emprendedores o contar a eh, alguien que está trabajando junto a los emprendedores, en algunos casos para impulsarlos, para motivarlos, distintos, distintos modelos. Hablamos con aceleradoras, hablamos con VCs, hablamos con, con, con un montón de... de de integrantes del ecosistema emprendedor que justamente eh, ayudan, apuntalan a que algunas, algunas startups, algunos proyectos que recién comienzan empiecen a despegar. Estamos eh, en comunicación con José Ignacio Castiglione de Ideas Factory. José Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, todo bien, todo bien. Bueno, ¿me contás un poquito de Ideas Factory? Sí, claro. Así como mencionabas, eh, incubadoras, aceleradoras, nosotros tenemos la particularidad de ser una preaceleradora de negocios bien interesante una instancia previa a la aceleración sabemos que la aceleración le contamos rápido a la gente es eh, bueno es una es una una compañía que fondea empresas que están recién comenzando con alguna idea eh, le ponen los primeros eh, los primeros pesos en general son inversiones similares por ejemplo a ver veinticinco mil dólares para un proyecto y se quedan con entre el 8% y el 10% más o menos de, de la compañía, pero tiene que ser una, una idea, un proyecto que ya está funcionando. Interesante lo, que hacen, interesante lo que hacen ustedes en Idea Factory, que es una, una instancia previa, o sea, aquel que está arrancando, arrancando, con una idea. Exactamente. Es más, te digo, no es una instancia previa a la aceleración, sino que es una instancia previa a la incubación. Ok. Pero, pero bueno, en el mundo se llama esto preaceleración. Eh, Básicamente, ¿por qué nos metemos en la preaceleración? Y un poco, seguramente vos lo sabrás, eh, el 93% de los proyectos en Argentina, y esta es una estadística que es bastante similar en otros países del mundo, 9 de cada 10 proyectos uh -huh. muere antes de cumplir el primer año de vida. Lo cual, eh, a nivel ecosistema, es terrible. Que, de todas maneras, no deja de ser común, como te digo... Se manejan números bastante similares en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. Estamos hablando, José, estamos hablando de proyectos en general de base tecnológica más vinculados a Internet, ¿no? No es cualquier tipo de startup. Efectivamente, nosotros trabajamos con proyectos de base tecnológica. De todas maneras, esta estadística habla de emprendimientos en general. Okay. Pero, eh, digamos, hablando de emprendimientos de base tecnológica, hablamos de una estad de estadística prácticamente similar. Eh, el tema es que... Digo, esta estadística viene desde hace muchos años atrás y lo, lo curioso del caso es que se sabe específicamente cuáles son las razones que hacen que el 93% de los startups fallen antes del primer año de vida en eso que nosotros llamamos el valle de la muerte. Y tiene que ver con tres factores, principalmente. Tiene que ver con producto, con equipo y con escalabilidad. Producto es que los emprendedores tienden a enamorarse de la idea, siempre. O sea, tienden a construir desde el producto y no desde un mercado. Eh, nosotros todos como emprendedores estamos curtidos de alguna manera a pensar en, en, en soluciones, estamos programados a pensar en soluciones en vez de pensar en problemáticas. Y creo que el ejercicio que tenemos que hacer los emprendedores de alguna manera es empezar a pensar más en problemáticas y a, y a posteriori, una vez que tenemos definida la problemática, pensar una solución que se ajuste a eso. Bueno, ¿y cuál es Justamente... el modelo entonces de, de Ideas Factorial? Contamos un poquito con algún ejemplo. Como yo, vengo, tengo... Llego a ustedes... ¿Y qué me, qué me preguntas? ¿Si tengo una idea? ¿Si tengo algún, algo para mostrar? ¿Qué me, ¿Qué me preguntas? Bueno, exactamente. Vos venís, Seba, con prácticamente una idea en un papel. Si tenés equipo, si tenés algo desarrollado, sensacional. Pero estamos hablando de emprendedores en un estadio muy verde. Nosotros lo que le proporcionamos es, de alguna manera, un acompañamiento en esos primeros desafíos que va teniendo el emprendedor cuando arranca. ¿Cómo está diseñado el, el programa? Es un programa de seis meses donde los acompañamos en distintas áreas. Estas áreas tienen que ver con tecnología, con marketing, con comunicación, eh, con diseño, digamos, con, con todas las áreas donde un emprendedor tiene que hacer foco o, o construir desde ese, desde ese primer estadio. Y siempre desde una metodología muy lean y con mucho foco en la validación. Esto de que no necesitas plata necesariamente en un estadio temprano para validar. Eh, hoy tenés la posibilidad de, si querés desarrollar una app, no tenés que salir a buscar una software factory y pagarle 100.000, mil pesos para desarrollarla, sino que podés desarrollar una serie, diseñar una serie de mockups y salir a validar esto con el mercado, con potenciales clientes que vos ya tenés definidos. Ok. Entonces, la idea es un, es un poco eso, es un, es un proceso de seis meses, donde los vamos acompañando en lo que sería eh, pasar de una idea a una oportunidad concreta de negocio. Entonces, los chicos, de alguna manera, después de los seis meses, se van listos para entrar en alguna incubadora o aceleradora, depende de la atracción que tengan, porque hay algunas verticales que de alguna manera escalan mucho más rápido, entonces tal vez desde una preaceleración ya pueden pasar a una aceleración, no necesitan pasar por un proceso de incubación. Eh, para aclarar un poco qué, qué, qué es lo que ocurre en un proceso de incubación, Un poco lo que se hace es estabilizar ciertas métricas, eh, detectar eh, algunas métricas como, el, como lo que es el costo de adquisición por usuario. Eh, bueno, determinadas métricas que nos van a permitir después inyectar capital en ese proyecto y hacerlo de manera inteligente. No simplemente decir, bueno, me voy a una aceleradora, eh, me invierten 50 mil dólares, como vos decías, y, y los invierto así medio, medio ciegamente, sino saber específicamente Sobre esa inversión, eh, ¿cuántos nuevos clientes puedo, puedo obtener a través de estrategias de marketing, de calidad? Bueno, toda esa constru construcción es lo que se hace en un proceso de aceleración y en un proceso de incubación. Por eso es fundamental que los emprendedores de alguna manera, eh, digámoslo así, hagan la tarea antes de salir a buscar plata. Muchas claro. veces por inercia los emprendedores decimos, bueno... Eh, lo primero que como... necesito es, es, es guita, voy a buscar fondos y en realidad por ahí primero tenés que ordenarte un poco, ¿no? Exactamente, exactamente, de eso se trata. Y muchas veces sin plata ya se puede... Empezar a construir algo y fundamentalmente validar Validar, validar, validar es lo que tenemos Impreso en todas las paredes de las oficinas Bien, bien, bueno, y contame Contame un poco, a ver, en, eh, en qué, con qué Proyectos están, contame algún ejemplo No sé si mencionándolo, pero digo alguna, alguna temática con la que estén Con la que estén trabajando y cómo hace La persona que está escuchando del otro lado Para, para acercarse a ustedes, digamos cómo, cómo le presenta una idea a un Proyecto que está arrancando Perfecto. Bueno, la particularidad que tiene Idea Factory con esto de trabajar en un estadio tan temprano es que nosotros necesariamente no distinguimos en verticales porque como es un tema de acompañamiento más bien metodológico, eso nos da la libertad de poder trabajar con emprendedores de distintas verticales. Con lo cual, hoy dentro de nuestro portfolio nosotros tenemos 37 startups y esos startups van desde travel, fintech, agro, salud, educación. Realmente tenemos de un montón de verticales eh, en, en ese sentido, nosotros a la hora de tomar emprendedores, lo único que precisamos es que eh, sean de base tecnológica. Y, y esto tiene que ver con un tema de escalabilidad. Nosotros necesitamos que los proyectos tengan potencial de escalar, eh, que es básicamente una de las grandes diferencias entre lo que sería una startup y una pyme. El startup va a eh, va a enfocarse más que en la facturación al principio, en el, en el crecimiento. Entonces necesitamos que ese crecimiento pueda ser exponencial. Entonces, si alguno de los emprendedores que nos esté escuchando tiene alguna idea eh, que sea de base tecnológica, que pueda ser escalada, eh, lo único que tiene que hacer es aplicar desde ideas, ideasfactory .la y y bueno, nosotros tenemos la particularidad también de tener convocatorias non-stop. Es decir, que durante todo el año... Están abiertas las convocatorias, no es que hay camadas, no es que tenemos una camada a principio de año. Es continuo. Es continuo, exactamente. Todo el tiempo estamos eh, buscando nuevos proyectos y, y, bueno, y eso lo hacemos también a, a través de eventos. Eh, nosotros desarrollamos distintos eventos en el ecosistema y es una linda oportunidad para que los emprendedores también tengan acceso a esta red, tengan acceso al ecosistema. Eh, los eventos, más que nada... Eh, A lo que apuntan es eso, a generar un acercamiento entre los actores del ecosistema. Eh, por un lado, eh, eh, organismos de gobierno, empresas, inversores, y por el otro lado, los emprendedores. Bueno, ¿cómo ves cómo la actividad? Para terminar, estamos hablando con, eh, con José Castiglione, que es uno de los representantes de Idea Factory. Eh, eh, José, ¿cómo ves cómo la, la actividad emprendedora? Decímelo cortito, porque se nos termina el tiempo, eh, en, en estos últimos... En estos últimos años, sabemos, sabemos del potencial, lo hemos descrito muchas veces al, al ecosistema. Pero, pero contanos si vos ves algún cambio eh, en, en el último año o en los últimos año y pico eh, de, de proyectos, o se mantiene, se suman, hay menos, ¿cómo ves cómo la actividad? El termómetro. Bueno, como bien vos decís, tenemos un capital humano, un capital emprendedor sensacional y de los mejores a nivel mundial, ni siquiera te hablo a nivel Latinoamérica. Y, y por suerte, esta es una opinión a nivel personal, creo que se avanzó mucho en los últimos años, creo que el acompañamiento y la estrategia que se, que se marcó desde, desde el gobierno eh, ha sido muy buena, hay intención de acompañar a los emprendedores, hay cada vez más empresas que están empezando a apostar a la innovación a través de la vinculación con startups, que es algo que se está haciendo afuera mucho y que ahora se está empezando a, a hacer en nuestro país. Son, son muy buenas noticias. De todas maneras, sí tengo que decir es que nos falta bastante todavía y tenemos que seguir remándola eh, para llegar al ecosistema que, que todos queremos tener. Pero, indudablemente, en los últimos años Eva se avanzó muchísimo, muchísimo. Bien, bien. Bueno, José, te agradezco mucho por la charla. Interesante lo que están haciendo ahí desde Idea Factory. Te mando un saludo. Un fuerte abrazo, Sebastián. Bueno, muy bien. Hablamos con José Ignacio Castiglione de Ideas Factor. Interesante esta, esta idea de la preaceleración. Por ahí te suena un poco complicado, pero te lo resumo rápido. Los, las estadías de, los estadios de inversión para un, para un proyecto, para emprendedores, eh, eh, son muchos. En general, los más conocidos. Eh, de un tiempo a esta parte, tienen que ver con aceleradoras y con incubadoras, hemos hecho entrevistas con la gente de Guaira, de Telefónica, con la gente de NXTP, que es otra de las aceleradoras importantes que hay, que hay, en, el, que hay en el país. Como decía recién José, desde el gobierno se está haciendo, haciendo, eh, haciendo incopié cada vez más en algunas cuestiones que tienen que ver con, con ayudar a, a emprendimientos, de la gestión anterior también había, había, eh, había, había algunas cosas hechas, el gobierno de la ciudad, cuando Macri era, era alcalde, también había hecho eh, también había hecho también había hecho bastante al respecto eh, ahora se está in intensificando más desde el desde el ministerio de de francisco cabrera así que bueno ahí estamos ahí estamos hay, hay muchos hay muchos eh, jugadores eh, interviniendo en el ecosistema emprendedor en los inversores privados tenés unos, un estadio inicial que son las aceleradoras y las incubadoras ahora idea Factory está está incursionando en una en una idea justamente que se da en otros, en otros lugares del mundo también y que tiene que ver justamente con la preaceleración, ¿no? Tener una idea muy incipiente, ni siquiera tenés un producto para mostrar, una demo, nada, solamente una idea, te ayudan a validarla, te ayudan eh, a encaminarte en el camino de emprender. Dije encaminarte en el camino, ahí duplica, ¿no Belén? Bueno, escuchemos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios.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 Bueno, volvimos, volvimos. Bueno, eh, te contaba hace un ratito de, de, de, lo que está pasando, de lo que está pasando en Brasil y todo el bolón que estamos viendo si, hacemos, si conectamos una entrevista para, para dar un poquito más de detalle de, del, del, del tema. Eh, el que está implicado en esta cuestión es JBS, que es el dueño de acá en Argentina, que es, como te decía es el principal... Eh, eh, empacador de, de carne es uno de los grandes frigoríficos del, del mundo y que en la argentina es dueño de Swift y de Cabaña Las Lilas además tiene eh, tiene una planta en en, en Santa Fe de, de donde procesan carne y demás es uno de los grandes eh, de los grandes eh, frigoríficos en argentina vos sabés que en los 90 hubo, una, hubo un, un proceso importante de de de, de venta de frigoríficos en los 90 y los 2000 hubo un proceso grande de, de sí, algunos en los 90 me quedé pensando, y otros por ahí después de la, después de la crisis, vinieron muchas empresas, muchas empresas brasileras y compraron, eh, compraron frigoríficos que no la estaban frigoríficos grandes, con grandes producciones que no la estaban pasando nada bien en, en cuanto a su situación económica y financiera y, y se los quedaron eh, JB, JBS es uno, es uno de ellos. Además, JBS estuvo implicado en el operativo Carne débil. Vos lo habrás escuchado, se lo en las noticias eh, hace, hace en, en marzo de este año, hace poquito. Eh, porque, digamos, hubo una operación muy grande de la Policía Federal en Brasil, donde, con, digamos, se abrió una causa judicial por la adulteración y, y lo que hacían era lavar la carne, la maquillaban, carne de, de vaca y carne de pollo que estaba en mal estado, eh, le hacían como una especie de proceso para concretamente para que no se note que esté podrida y esa carne era expulsada de muchos países, habló de que esa carne venía a Argentina, de que no venía. Bueno, entre las empresas implicadas en esta cuestión, entre las grandes, los grandes grupos económicos implicados en, esta, en este tema, estaba en este operativo carne débil, estaba, estaba J, JBS que ahora sus dueños están eh, involucrando... Eh, directamente a, a, a temer al presidente de Brasil en cuestiones que tienen que ver con eh, que tienen que ver con, eh, con, con corrupción, ¿no? Bueno, decíamos eh, JBS es productora eh, tiene una una, eh, una planta procesadora en Villa Gobernador Gables, en Salta Fe, además, obviamente, es dueña de, de las marcas Swift y Cabania eh, y Cabania las, las Lilas y tiene una importante Porción de lo que se llama eh, la cuota eh, Hilton, que es esta posibilidad de exportar, que se le da a algunos frigoríficos, de exportar eh, eh, carne de calidad a países de, de, de la Unión Europea y otros, y otros países eh, del mundo. Estoy leyendo acá una, una, un resumen que hace, eh, que hace uno de los diarios de hoy, de hoy por la mañana, que dice que en la última lista que difundió el gobierno nacional de, de frigoríficos y establecimientos ganaderos que tienen autorización para exportar estos cortes, Enfriados vacunos sin hueso. estaba JBS estaba tercero con 200, 2.600 toneladas autorizadas. Solamente hay dos que están por arriba de JBS, que es Quick Food, que es, eh, es una empresa que controla también la otra empresa brasileña, otro frigorífico grande brasileño que es BRF, Brasil Food. Y con 3.000 eh, toneladas está eh, de cupo. Eh, esto tiene eh, Brasil Food tiene 3.000 toneladas de cupo de tonelada de Cuota Hilton, y también está Friar, que es una empresa del, del grupo Vicentín, con 2.600 toneladas de Cuota Hilton, así, te, así que J, JS es uno de los grandes jugadores mundiales del mercado de la carne, con mucha, mucha presencia en el, mercado, en el mercado local. Así que, bueno, vos ya sabés lo que pasó la semana, la semana pasada, hicieron, eh, eh, hicieron esta, esta denuncia, los hermanos Batista Junto, con la, junto con, la, eh, con la justicia de ese país, ellos están muy involucrados en lo que es la, la causa de la vallato, otra, causa, otra gran causa de, de corrupción, hicieron un acuerdo de delación premiada, o sea, bueno, yo te cuento cosas, eh, señalo para arriba y vos me, eh, me, ali, me alivianás las, eh, las penas que puedo, que puedo tener por los delitos que cometís si se prueban esos, esos delitos. Obviamente el que accede a uno de estos sistemas de delación premiada, es porque sabe que, que, no, está, que no está nada limpio. Bueno, ahí está. Entonces, acusando a, a Michel Temer, al presidente de, de Brasil. Y también recordamos que los hermanos Batista eh, involucraron, aunque sin pruebas en este caso, solamente diciendo que habían depositado plata a gente que supuestamente respondía a Dilma y a, y a Lula, algo así como 150 millones de dólares, muchísimo dinero, pero bueno, la relación es distinta porque a Temer lo grabaron, supuestamente él dice que no, Temer dice que no, que, están, que son grabaciones eh, adulteradas, pero hay una grabación que supuestamente es de Temer, en el caso de Lula y de Dilma son dichos, ¿no? ¿Pagamos coima a, un man, a alguien que dijo ser un mandadero de Dilma y de, y de Lula? Bueno, ahí no quedó tan claro, no es tan directa o no sería tan directa, por lo menos con las pruebas que hay hasta el momento, El vínculo entre Dilma y Lula y la coima. Vos sabés que si efectivamente el presidente, el presidente Temer eh, renuncia, recordamos, Temer era el vice de Dilma, o sea, está ocupando el cargo luego del impeachment y de que Dilma dejara de ser, dejara de ser presidenta. Eh, si, eh, si Temer renuncia. Bueno, se puede haber, puede haber distintas opciones. Una es que una especie de asamblea legislativa, como sería acá, las dos cámaras elijan un nuevo presidente. Eso es lo que aparentemente la política en Brasil no, no quiere. Sobre todo Lula da Silva. Lula está pidiendo que haya elecciones directas porque la verdad que es el principal candidato, por lo menos en los sondeos previos, es el que, si la gente vota, es el que sería el elegido nuevamente para ser, eh, para ser presidente. Lula quiere que esto pase cuanto antes para que no lo sigan involucrando con temas de corrupción que sí tiene que responder por la causa Lavallato y otras, y otras cuestiones. Pero bueno, lo cierto es que si Temer sale del, sale del poder y hay elecciones directas, Lula hoy, hoy por hoy, es el candidato que tiene más intención de voto. Bueno, vamos a escuchar otra tanda, un poquito de música y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Auspicio este programa.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 Yo puedo disfrutar con FiberTel o Flow, pero conviene más cuando es combo. Cablevisión y FiberTel te traen un combo que es un Siento hitazo. Es Cablevisión Flow más FiberTel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810 -122 0200. Cablevisión y FiberTel.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 Ahora bueno, volvemos 1347. Te hablamos al principio, te hicimos un resumen de todo lo que pasó con tema Reciente contamos quiénes eran los empresarios del frigorífico eh, JBS, cómo, eh, eh, cuáles son las, las empresas que tienen en Argentina, cuáles son los negocios que tienen en Argentina. Y ahora obviamente vamos a hablar de cómo impacta esto, eh, toda esta crisis que está viviendo Brasil en Argentina en las exportaciones, en el dólar, ya hubo algún movimiento estos últimos días y demás. Así que para profundizar un poquito más estas cuestiones, estamos hablando con Miguel Ángel Bogiano de Carta Financiera. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Miguel Ángel ¿Me escuchás, Miguel Ángel? Sí, sí te escucho, ¿cómo ah, estás? Perfecto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, eh, Miguel, ¿me contás cuál es tu primera impresión de, de, de, cómo, de, digamos, de cómo es el impacto que tiene todo esto que pasa en Brasil en nuestra economía? Bueno, te diría que lo inmediato donde tiene un impacto es en el sector eh, exportador de autos, ¿no es cierto? Porque okay. Brasil es el principal comprador de autos de la Argentina y... Eh, hay que recordar que el 20% de las exportaciones argentinas y las importaciones también es con Brasil, que son el 20%. Es decir que el 20% de nuestro comercio internacional pasa a través de Brasil. Uh -huh. Ahora, para ver cómo impacta directamente, tenemos que ver en especial lo que pasa con el Real. La semana pasada llegó a tocar niveles de 3.40, tuvo una pequeña caída el viernes, y ahora ya está de vuelta una recuperación el viernes, ¿no? Y ahora ya está de vuelta en 3,30. Y sobre todo eso también está teniendo un impacto en, en la relación dólar-peso, ¿no es cierto? Que ya la estoy viendo en 16,10, eh, mayorista. Con lo cual eh, hay efectivamente un movimiento en tipo de cambio. Y por lo que es en el lado de la bolsa brasilera, si bien había recuperado el día viernes, Hoy tenemos a Itaú de vuelta 4% abajo en dólares y a Petrobras un poco más de 3,5% abajo. Con lo cual eh, me parece que todavía el mercado me parece que está pensando que lo que tiene por delante es incertidumbre, uh -huh. porque eh, justamente las, las declaraciones de Temer es, fueron que él piensa presentar batalla. ¿no? Claro, que no se Pero, va, básicamente. Que básicamente que no se va y que va a enfrentar políticamente a todos quienes eh, pretendan atacarlo. Así que eh, la situación eh, se vuelve verdaderamente incierta. ¿no? Bien. Esto, eh, ¿Hay alguna diferencia en, en, en, el, en lo que puede pasar en el cortísimo plazo y, y más a mediano plazo? Más a un, pensando en un mediano plazo, un poquito más largo. ¿Cómo ves cómo, cómo esto? ¿Esto se da casi online? Es el, ¿El impacto va, va a depender de lo que...? De lo que pase allá, ¿cómo, cómo eh, estamos tan atados? ¿Se puede hacer algo? ¿O estamos muy dependientes de lo, que, de lo que pasa allá y lo único que nos resta es mirar? Bueno, efectivamente, con lo que pase con el Real, que es en definitiva el impacto que va a tener en la Argentina, no hay nada especial para hacer. Pero tampoco hay que perder perspectiva, porque en el año 2014, yo decía recién que el Real está en 3,30 con el dólar. Sí. En el año 2014 el Real estaba en 3,80, incluso llegó a estar en 4,25 y teníamos el dólar oficial a 9 pesos. Así que la relación entre el Real y el peso ha estado muchísimo peor y, o sea, muchísimo peor para la Argentina. Es decir que no hay, no hay en ese sentido un escenario enteramente novedoso. Uh -huh. por, por ponerlo de otra manera, tuvimos... Eh, como decía, Real a 4 con el peso 9 y hoy tenemos Real en 3,30 y el peso en 16. Así que me parece que lo, el efecto en la industria argentina tiene que ver más hoy con medidas internas de Argentina y con cosas que pasan en la Argentina que más con el efecto brasilero. Eh, claramente que Brasil tenga viento en contra no favorece, pero me parece que la cuestión viene más que nada por las cuestiones internas, que en especial al sector automotriz le afectó naturalmente todo el reajuste tarifario. ¿no? Así que me parece que va más por ese lado. ¿Y qué habría que hacer ahora de cara a lo que está pasando en Brasil, o no, más allá de lo que pasa en Brasil, según tu criterio? ¿Qué habría que hacer respecto de qué? No, bueno, respecto a, cómo, a, a cuáles son estos, estas cuestiones que vos decís que ves que est están está fallando... La, la, la, la, la economía y, digamos, qué, qué medidas habría que tomar para que... Bueno, primero hay que ponerse de acuerdo en cuál es el diagnóstico. Okay. A mí me parece que el diagnóstico más elemental que hay que entender es que el sector público continúa avanzando sobre el sector privado, el gasto público ya se acerca a 50% del PBI, que nos deja en un déficit fiscal... Eh, casi en zona de récord, en la zona del 8, 9 o 10% según diferentes mediciones, y que históricamente esos niveles han sido casi sinónimo de crisis en la Argentina, que en este momento no se está dando porque en el mundo las tasas de interés siguen muy, muy bajas. Entonces, en la medida en que el sector público no se retraiga, se baje el gasto público y se permita que los privados podamos eh, generar empleo y riqueza de forma genuina, Bueno, Argentina va a estar siguiendo, eh, a va a seguir atravesando un, un, un camino muy difícil y muy lento de la recuperación, que ahora empieza a ver, pero eh, no podemos pensar nunca que va a ser eh, vigoroso, porque como digo, el sector privado no tiene espacio, está totalmente ahogado por el avance del sector público. Bien, bueno, Miguel, te hago la, te hago la, última, la última consulta, ¿Vos ves cómo, qué escenario de dólar ves? Obviamente que hay un escenario ahora a la alza, lo último, lo, lo último, bueno, los números que vos decías recién de, de mayorista. Eh, ¿Cómo te imaginás que, que esto va, va a terminar impactando en, el, en, en, la, en la cotización del dólar? Yo creo que el dólar va a terminar el año donde estaba en el presupuesto, que es en la zona de 18, que hoy comprar dólares o comprarle backs, termina el año empatado. No veo que haya ninguna ventaja especial estando en dólares o estando en Levax. Uh -huh. eh, si gana uno va a ganar por menos del 5%, eh, diría menos. Por, en la zona del 3% quizá alguno tenga una ventaja en su favor, pero no veo nada de lo que hablan de bicicleta financiera. Y te digo más. Se, hablaba, realidad, se habló mucho estos días, sobre todo el fin de semana, mucha nota diciendo, bueno, ya el que puso Levax va a perder por la disp supuesta disparadita del dólar, digamos, vos no ves ese Bueno, escenario? Por supuesto, vos fijate que en siete días el dólar te sacó eh, casi tres meses de Claro Así que eso hay que entenderlo perfectamente. Así funciona el dólar, así funcionan eh, las inversiones en Levax. Ahora, yo quiero subrayar que muchas veces, cuando se escribió en, la, en los medios hace unos meses acerca de la bicicleta financiera, siempre la bicicleta financiera se ve expost, vamos a decir. Después de sucedido, los 12 meses, se vio que el dólar no se movió y el que había apostado al peso tuvo una ventaja. Pero en el momento de tomar esa decisión, no quedaba claro que era una, una ganancia cierta o segura. Claro, eso es, eso es la bicicleta, cuando vos sabés que vas a ganar, que vas a ganar, no cuando estás tomando riesgo exactamente, cuando vos sabés que vas a ganar, acá no hay eso, y yo insisto, y no lo había en su momento, porque cuando vos te fijás lo que, lo que te salía cubrirte a futuro con el dólar futuro te daba que prácticamente estabas empatado, que es lo mismo que está pasando ahora, entonces eh, no hay nada en el mercado que te esté indicando que vos tenés plata gratis para ganar avanzando claro. al Levax. Claro, claro. no existe tal cosa después que Ahora, después de los hechos, puede ser que vos hayas ganado estando en pesos, hayas ganado estando en dólares. Mi así Y así todo vos ves un margen bajo, digamos, de diferencia y, para uno de los, de los dos, para cada uno de los dos casos. Mi, mi percepción, como te digo, yo no ni yo ni nadie puedo ver el futuro, eh, pero me imagino que el que apuesta al peso o el que apuesta al dólar a fin de año va a tener una ventaja muy chica si eligió un camino o si eligió el otro. Si es que alguna, yo no creo que haya gran diferencia entre estar en dólar concretamente o eh, en pesos. quizá hasta lo más conveniente puede ser simplemente tener algunas inversiones en LETES, pero fíjate que te están pagando eh, el, el, dos, el el 2.40 anual a seis meses. Uh -huh. Así que tampoco es que eso signifique una gran ventaja para, el, para entenderlo. Quiere decir que de acá a 6 meses te van a pagar un 1,2% de dólares. Así que ahí tampoco está la ahí gran tam diferencia. Tampoco tenés diferencia. Perfecto. Bueno, Miguel, te agradezco mucho, como siempre, la comunicación. Te mando un saludo grande. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Un abrazo, sí. hasta luego. Hablamos con Miguel Ángel Bogiano, del CEO de, de Carta Financiera, contándonos un poquito cómo ve él el impacto de estas cuestiones, de lo que está pasando en Brasil, acá en el país. Dólar, exportaciones, etcétera. Temita musical y final de Solo Negocios. Yeah. To the sacred place, this ain't a dream I can't escape Smoulders and fangs that are picking up the bones Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for being right I don't wanna be buried in a bed be buried in a big cemetery. Bueno, se nos terminó el programa, cortamos el tema todo porque ya está, se hicieron las 14, terminó. Interesante programa con emprendedores, con la cuestión económica, con Brasil. Después vamos a poner el audio de este programa en www.solonegociosweb.com.ar para que lo puedas volver a escuchar online, para que lo compartas en las redes sociales. También en nuestras redes vamos a poner los cortes de todas las entrevistas y los temas que tratamos en esta mañana en Solo Negocios. Amigos, la mejor semana para todos, nos encontramos